Para nosotros como autoridad ambiental regional este proyecto es fundamental porque es pasar de la gestión ambiental en el papel de la gestión ambiental en la charla y en el taller a la práctica a la realidad la mejor forma de construir gestión ambiental en cualquier país del mundo es transformando los hábitos de vida y transformando los modelos productivos y eso es lo que estamos haciendo aquí no es nada diferente a lograr que las empresas a partir de proyectos vayan transformando poco a poco paso a paso los diferentes elementos que hacen parte de sus cadenas productivas vayan implementando buenas prácticas o lo que conocemos como prácticas de producción más limpia que les permitan ser más eficiente en el uso de los recursos naturales en el uso del recurso hídrico de la energía en el manejo adecuado o la disposición adecuada de los residuos sólidos, en obviamente también una optimización en el uso de sus materias primas, lo que por supuesto nos tiene que llevar por la senda de la sostenibilidad que le va a garantizar a este país que pueda tener una oferta de bienes y servicios ambientales en el mediano y en el largo plazo. Diana, hay varios proyectos, varios proyectos sostenibles en Colombia, es que uno no lo cree, mañana es el día de qué, Ariel? ¿Mañana? Que usted dijo que se van a hacer el día ambiental, el día… Desafío. De... El desafío ambiental. Sí, el día del desafío ambiental y que en Suacha se va a realizar a partir de las 8 de la mañana en el humedal de Tierra Blanca. De Tierra Blanca, sí. Pues le cuento que el director de la carne nos cuenta cuáles proyectos están tomando este desafío de ser más limpios y de jugarle más al tema eh, del ambiente. Pero ojo, todos estos apadrinados por un grupo de, de universidades que le han apostado también a colocar la academia al servicio de la comunidad. Existen otra serie de acciones que estamos realizando como las agendas ambientales sectoriales, las agendas también municipales, donde nos sentamos con los gremios, donde nos sentamos con las entidades territoriales a construir lo que debe ser una agenda de trabajo conjunto para el medio ambiente en el corto, mediano y largo plazo. Tenemos proyectos también como el ciclo reciclo, proyectos asociados a cultura del árbol, a cultura del agua, ahora que estamos muy cerca, la celebración del Día Internacional del Agua, proyectos como Plan Padrino de Humedales y otra serie de acciones dentro del marco de la cultura. Obviamente, hacemos intervenciones físicas en el territorio con proyectos grandes que ustedes han escuchado, como la adecuación hidráulica del río Bogotá, la construcción de plantas de tratamiento o sistemas de tratamiento de aguas residuales para descontaminar fuentes hídricas en todo el territorio. En fin, son un sinnúmero de proyectos que no pretende nada distinto a que sigamos trabajando por la conservación, por la preservación de los recursos naturales y en lo que tiene que ver con la cultura ambiental, proyectos para lograr sensibilizar a la ciudadanía y ahí el papel de ustedes, los medios de comunicación y la academia es fundamental, que logremos modificar ese chip de los seres humanos para que entendamos que en realidad la gestión ambiental es responsabilidad de todos, que no es solo el deber de unas autoridades ambientales, de unos alcaldes, de unos ministros. No, es el deber de cada uno de nosotros desde la cotidianidad, desde el hogar, desde la empresa, desde la academia, porque todos en los diferentes escenarios estamos a diario generando unos impactos ambientales en nuestro entorno. Que si no colaboramos en su mitigación y en su disminución, obviamente nos van a llevar a esos niveles tan alarmantes de deterioro en nuestros recursos naturales y en nuestros ecosistemas que hoy nos tienen que preocupar a todos.